Para las antenas Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos Esto es Info Music Kanye West tendrá un documental de Jesus is King Recientemente nos adelantó que trabajaba en su nuevo álbum, pero este no viene solo, un largometraje lo acompaña. El filme fue anunciado por IMAX y mostrará el proceso de creación detrás de los famosos Sunday Service, que el rapero ha desarrollado en los últimos meses. La cinta se estrenará en los cines de este formato en todo el mundo el próximo 25 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa, si quieres volver a escuchar esta noticia, y saber más entra a fm ok punto cl Info Music. lo que pasa en el mundo del entretenimiento